Porque era poeta Y por ser homosexual Escuchamos Vamos a escuchar varias poesías De García Lorca Romance de la Luna ¿Escuchamos ahora? Romance de la Luna Camarón de la Isla por la Otra Oreja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 Fui mañana Cielo mortal de hierba Luz de noche y arena escuchamos a marta gómez interpretando a garcía lorca escuchamos canción de la muerte pequeña y ahora tierra tan solo marta gómez desde colombia interpretando a federico garcía lorca lo te キャン Muy... Se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 Són que el desierto La ilusión de la aurora Y los besos se ven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 Solo queda el desierto, solo queda el desierto, un ondulado desierto.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 Qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. El corazón y el Ay, sombrero. Qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Marta Gómez Por tu amor canta amor a Federico. El aire, el corazón y el sombrero. Por la otra oreja. ¿Quién me compraría a mí este sitio? Y esa tristeza de hilo blanco para ser pañuelos. Ay, que trabajo me cuesta quererte como te quiero. trabajo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 odia disparar Cuando todo Santa Clara se despierta para verte Aquí se queda la Fins demà! Adelante, como junto a ti seguimos y confidel te decimos hasta siempre comandos